Eh, nos están metiendo mineras por todos lados, siendo que nosotros los nativos vivimos ahí de nuestra ganadería, que el ganado lanar, la llama, eh, que vivimos de eso, no queremos depender de nadie, nosotros queremos, queremos ser libres, queremos ser autónomos con nuestra economía, que es sana, porque nosotros eh, sembramos la papa, la sanidad, todo, todo bien sano, con todo de ahí de la tierra que es pura y nosotros no queremos contaminarlo. El gobierno los gobiernos de turno nos dicen que que ahí en la puna no hay nadie, está deshabitada, por eso van a meter mineras para el desarrollo, para para el bienestar de ahí y todo para meter las multinacionales, las grandes empresas que nos vienen a matar, que nos vienen a despojar de nuestros de nuestros territorios porque porque nos quieren saquear nuestra riqueza natural, nuestros bienes naturales de ahí. Están envenenando nuestras aguas, nuestra pacha, no solo el agua, los suelos y el aire. Allá en La Puna, donde los vientos son poderosos, donde se vive en situación de condiciones extremas, hay solamente lluvia en un periodo muy corto, son tres meses nada más al año. El resto es seco, es árido, pero tenemos una pureza en el agua, y en nuestros alimentos que en este momento son privilegiados